Realmente para nosotros eh, somos un grupo que con mucho esfuerzo comenzó a trabajar desde la Escuela Superior de Ciencias de la Salud eh, desarrollando una, una temática que creemos que está en línea con, con lo que son los objetivos de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, eh, como es la medicina preventiva, como es justamente la transmisión. de los alimentos de bacterias con multiresistencia antimicrobiana uh -huh. eh, al hombre y bueno esa línea eh, con los dos becarios, el eh, bioquímico del PECH y la licenciada genética purcel que están haciendo su tesis doctoral eh, estamos avanzando y bueno el eh... trabajo experimental eh, puntualmente cómo por qué nos cuenta un poquito cómo fue presentado cómo fue realizado eh, cuánto hace que vienen trabajando en él Sí, nosotros que estamos eh, trabajando eh, en el tema de, de resistencia de eh, las bacterias que se encuentran presentes en los alimentos de origen animal y su posible transferencia al hombre es desde el año 2008 uh -huh. en que eh, estos dos eh, becarios han obtenido un... justamente un, entraron dentro de un programa de formación de recursos humanos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y empezamos a trabajar justamente eh, en este tipo de investigación. Y a nosotros nos interesaba también ver si eh, esa transmisión zoonótica eh, desde los animales o desde los alimentos de origen animal Era, tendría que haber eh, bacterias que pasaran al torrente sanguíneo del hombre para producir enfermedades invasivas, o simplemente lo que se necesitaba era que esas bacterias, después que el, el hombre eh, ingiere los alimentos, no tuvieran necesidad de penetrar al hombre, sino que simplemente pasaran información, información genética... ...hacia bacterias que habitualmente... ...se encuentran en el trato gastrointestinal humano. Uh -huh. eh, por este... ejemplo, la Escherichia coli... ...para que la gente no entienda, ¿no? Exactamente, por ejemplo, la Esterica coli... ...o sea que la bacteria que uno come con el alimento... ...no necesita ella invadir... ...el organismo del huésped, del hombre... ...que ha ingerido el alimento... ...sino simplemente lo que va a hacer es... ...transmitir información ...ya sea de resistencia a los antibióticos... ...o ya sea de factores de parcialidad o de virulencia... a bacterias que son habituales o normales, usted bien dijo la coli y ahí sí la Escherichia coli producir una enfermedad infecciosa. Eso lo teníamos que probar. Si eso era, si eso era, quizás no se necesiten bacterias sino que el pasaje fuera solamente de información. Esa nuestra hipótesis y nuestro reto. Y eso lo teníamos que probar. Evidentemente, si el modelo experimental ideal era, es el hombre a probar eso. Y obviamente, eh, por cuestiones éticas, eh, uno tiene que utilizar animales de experimentación. El tema es si lo que hacemos en animales de experimentación realmente eh, simula lo que puede suceder en el hombre. Y es así que se des desarrollamos nuestra idea, que es tratar de reemplazar la microbiota que se encuentra en el intestino de este, los ratones por... una microbiota que se encuentra en los humanos, o sea, de materia fecal humana, del intestino humano. Uh -huh. Entonces voy a, vamos a tener ratones que en su trato gastrointestinal se comportan como humanos. Entonces en ese modelo ver si nuestra hipótesis se cumplía, es que no es necesario que las bacterias de los alimentos pasen a través del intestino, invadan eh, áreas este, estériles, nobles, ...del hombre, sino que simplemente un pasaje de información a bacterias habituales era suficiente. El Bien. desarrollo de este modelo nos me permitió confirmar la hipótesis. Es decir, que cuando yo ingiero alimentos y puedo ingerir bacterias con resistencia a los antibióticos... ...o bacterias patógenas, estas bacterias no necesitan invadir al hombre... ...sino que se eliminan por materia fecal, pero ¿qué dejan? Dejan la información... en las bacterias que son habituales en el hombre, y estas bacterias sí son las que pueden producir en determinadas circunstancias enfermedades infecciosas en el hombre. Claro. Eh, bueno, realmente un trabajo de investigación muy importante que uno se pregunta, ¿no?, escuchándola atentamente eh, con este trabajo que además recibió eh, la distinción como primer premio como trabajo de investigación. Eh, sí. ¿Cuán importante puede ser también para eh, el, el, los laboratorios este tipo de investigaciones, doctora? La, eh, eh... Importante repercusión. Primero, eh, nos está hablando desde la medicina preventiva que evidentemente salud humana está relacionada con la salud animal. Esto es lo primero que tenemos que saber. Por lo tanto, eh, esto está reflejando que es muy importante que en la, en la cría de animales destinados para consumo se realice un uso, un, este, uso racional de antibióticos que eh, no se usen promotores de crecimiento, que en realidad son antibióticos también, que eh, las condiciones de higiene, que todas las condiciones de manejo y de salud en cuanto a vacunación y medidas preventivas para la salud animal, realmente este, se cumplan porque eso va a hacer que los alimentos que salgan de ahí sean alimentos más saludables y sin presencia de estas bacterias que yo les comento, que son resistentes, que pueden pasar... Y formación al hombre. Es lo mismo en el manejo de los alimentos, un manejo adecuado de los alimentos, con normas de higienes adecuadas para que también estas bacterias no se transmitan a otros a través de las manos, por ejemplo, de los operadores que manipulan los alimentos. Cuando hablamos de promotores de crecimiento y puntualmente centralizándonos en la carne vacuna, ¿la utilización de anabólicos indiscriminadamente puede ser? No, es, eh, se llama promotores de crecimiento en veterinaria a antibióticos que se da para prevenir determinadas infecciones que pueden hacer que eh, el ganado no engorde, que no aumente lo necesario de peso eh, para después este, poder venderlo. Entonces, así se evitan infecciones que no solo pueden enfermar a los animales, sino también puede hacer de que no logre el peso necesario para después poder venderlo. Fantástico. esos Esos antibióticos que se dan... a los animales, lo que van haciendo es van seleccionando dentro de lo que es la, la microbiota de los animales eh, bacterias que son resistentes a ese grupo de antibióticos que se utilizó para promover el crecimiento. Ya se han ganado vacuno o en aves de corral, que es donde se usa más frecuentemente. Y entonces esas bacterias resistentes que, que se seleccionan por el uso de esos promotores de crecimiento que son antibióticos pasan a través de los alimentos cuando uno come eh, eh, carne picada, cuando come un salame, cuando come quesos, claro. ¿Mm? uh -huh. distintos, eh, distintos alimentos. Bueno, eh, sinceramente una nueva felicitación para todos ustedes. Eh, ¿Y cómo sigue este, este trabajo de investigación, más allá de, de, de la premiación que han recibido ustedes? Bueno, nosotros eh, seguimos trabajando... Eh, y lo que queremos este, fundamentalmente es ver si este modelo que nosotros probamos en un eh, eh, grupo determinado de bacterias lo podemos generar a otros tipos de bacterias y a otros modelos y también lo que queremos establecer es eh, si hay una eh, relación realmente digamos eh, clonal o una similitud Entre las cepas que hemos encontrado en los alimentos, las cepas que, hemos, que eh, se encuentran en los pacientes enfermos y las cepas que se encuentran en los animales. Y así poder eh, de, de terminar de completar el circuito eh, de circulación, o la circulación de las distintas bacterias en la zona.